Gente de la Vega Baja. Con Jesús Cerón. Pues ya estamos a viernes, son las 7 y 6 minutos en estos momentos. ¿Y qué cerquita estamos del fin de semana? Del descanso, del de confort, de la tranquilidad para algunos. Para algunos. Para otros, me imagino que no. La, para otros quizás sea más trabajo más estrés pero en fin cada uno pues lo dices por ti o por ti bueno eso no se sabe nunca ah, yo lo digo por ahí. cierto tengo aquí han sido desconvocados de la huelga general aquí tengo a dos metidos dentro de la cápsula del tiempo porque uh -huh. tienen gripe a <risa> no me digas hombre están aquí en cuarentena lo estoy viendo a través del cristal <risa> Pues no te acerques mucho, mucho a ellos a ver si te la van a pegar y luego me la pegas tú a mí a través del micrófono Pues seguro, oye, seguro que pasaría <risa> Bueno, señor egipciano, buenas tardes Señor Cerón, las suyas Las mías, sí mm. <risa> Hay que ver, hay que ver Sí ¿Cómo estamos? Peor que usted Eso no, no se sabe uh -huh. Porque usted vive muy bien últimamente, ¿eh? Sí, sí, sí me yo, yo. Hombre, por favor Sí, sí ¿Por, sí. ¿por qué lo sabe? Hombre, porque yo lo sé, porque yo eh, sé, lo sé sí, Si el vivir donde... muy bien es ir por la Vega Baja de pueblo en pueblo a las dos de la tarde casi sin comer Hecho polvo y haciendo fotos de todos los sitios más genéricos de la Vega Baja, pues muy bien A ver, ¿y por qué hace usted eso? Porque se va a editar una revista donde hacer, cero, es que tú no lo sabes Sí, pero le tengo que usted hacer eso Hombre, ya lo he hecho, por cierto Ah, ¿ves? pues eso no lo sabía yo Pues ya lo sabe, si pues usted no sabe bien. nada No, ya, ya, ya, ya Me voy enterando poco a poco de las ya cosas Ya te digo Bueno, pues nada, señor egipciano, que usted lo disfrute Ya lo hago, ¿eh? Ya, ya, sí <risa> <risa> Y su familia bien, ¿no? Como siempre mejor, Fantástico. Mejor que usted, seguro Siempre Claro que sí, <risa> como tiene que ser <risa> Vale. <risa> Ellos no van acompañándote haciendo fotos bueno, por ¿No por ahí de ¿Hay algún muerto viviente ahí? <risa> ahora, ahora veremos si hay muertos vivientes Porque lo primero que quiero decir es que Quiero destacar, mejor dicho, la bueno. profesionalidad, la gran profesionalidad del fútbol Club Torrevieja de sus jugadores, por supuesto, Peloteo de los futbolistas. No, no, no, no. Y voy a decir por qué, porque ya sabemos que están sin jugar, eh, perdón, sin cobrar, que están en una situación muy delicada jugadores que se tienen que marchar porque ni cobran ni saben cuándo van a cobrar. Y hay que entenderlo. Y no, eh. pueden claro, no pueden aguantar esa situación porque no tienen con qué vivir y tienen que pagar alquileres. Porque hoy día la cosa está... Pues pese a todo eso... Pese a todo eso Ganaron al Puzol 1-0 pues mira, oye Y yo les tengo que agradecer que, que fueran tan profesionales Porque yo creo que lo hicieron Más que por lo que suponen Sí, los tres puntos Porque yo ganara la porra eh. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando <risa> vengan las vacas gordas Todo esto no se acuerda a nadie Ah, no, claro que no Pero me reitero lo que digo Yo creo que lo hicieron Para que yo ganara la porra Porque yo puse 1-0 torreja Puzol A mí Así que Como si gana dos porrazos. Ya, ya pero bueno ya tengo otro punto más para la porra ¿no? Sí, y no no se saben ni los puntos que hay ni quién los tiene o sea ah, que... yo sí lo sé y ya no, lo más iré que lo diciendo sabe usted pues claro okay. y ya lo iré diciendo perfecto Ah, tomar nota vosotros si no tengo otra cosa que hacer claro bueno vamos a ver quién anda por quién anda por ahí o, o quién no anda porque está en cuarentena a ver qué son bipola ahí por ahí Antonio Sala, buenas tardes buenas tardes ¿Hoy me habéis presentado el Hoy primero? Sí. Hoy sí, porque como hablábamos por ahí de gripe A, no quería hacerte sufrir mucho. Es que están dentro de la casa. Pues mira, yo que estoy... Claro, todo lo dice en el instituto, en las aulas se nota. Se nota. ve. ve, ve cómo no me he equivocado? Y siempre sí, es que tengo algún chiquito que, en fin, empieza a toser y tiene que llamarlo para que lo recojan, pues sí, se está notando, yo lo creo. Pero tú no tienes gripe A. De momento. ¿Y para eso te he presentado yo el primero? Yo pensaba que tenías gripe A y no quería hacerte sufrir. Bueno, igual la estoy incubando. Lo y mejor no ¿Tiene enteraba, la AB? No sé, se sabe. Vaya, vaya. Bueno, pues nada, pues retiro lo dicho. No te saluda. Hola, FA. <ríe> ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, Antonio, eh, fuera de bromas, ahora hablaremos de la situación del Fútbol Club de Rebeja, que, que es más que delicada. Eh, hay una asamblea de socios, ¿verdad? lunes. Bueno, sí, no carácter de asamblea, no para tomar decisiones, sino simplemente una reunión informativa, ¿sí? para comunicar. La situación, aparte de lo que se cuenten los medios, que por supuesto están para eso, pues para tener de primera mano la noticia de parte del presidente, de la directiva, y también saber qué pueden contar los socios, qué pueden aportar, o qué ideas se pueden dar de cara a estos meses duros que se avecinan. Más que duros, sin duda. Alberto Cerón, buenas tardes. Hola, buenas tardes Pues tú no viniste la semana pasada Bueno, pero he repetido, quería oírte O sea, que solamente repites cuando a ti te interesa Cuando yo te convoco para un acontecimiento culinario Me dices que no lo sabes bueno. Pero es que un acontecimiento, ah, venga, venga, venga, ¿un acontecimiento de venga, venga, venga, venga. Alberto, tienes mucho morro Hoy tú no tendrías que estar aquí, esa es la primera Venga, me voy, hasta luego Hasta luego. Pero es que un acontecimiento de culos eh, tampoco eh, es... No, la, la cuestión es que a mí el horario me lo dictan No lo dicto yo Ya, ya, ¿Entendés? y cuando no te lo dictan, te lo dictan Bueno, lo, lo que tengo que decir con respecto eh, a la porra A, la, a, la porra, no, a partir del domingo van a estar puestos los resultados de la porra Sí, eh... porque esto es un cachondeo Esto sí, es un cachondeo no tremendo cachondeo, que no? No pasa un... Lo Aquí el único que sabe Cómo va la porra y, y además individualmente y solo para ti Con un ego tremendo eres tú Porque yo no sé ni cómo va pero bueno Como yo, no. yo lo digo ni bueno ni nada yo, pero, yo lo hago público todos los viernes. Pero es, es que a mí me da igual que lo hagas público dónde están las estadísticas escritas que yo las pueda leer semana a semana ¿A apuntarlas vosotros? pero yo no tengo por qué apuntarlas bueno, tú eres el moderador eh, escucha bueno, pues yo eh, digo. a partir eh, los informáticos no me han terminado el apartado de la porra de la página y yo por, por no les voy a pegar entonces lo voy a meter en el, en el apartado de entrevistas y reportajes de la página de minuto 0es Ahí pondré los resultados de la porra semanal. Y ahí pondrás el, claro, claro, claro, el ranking. Me pondrás a mí primero. Y, cada semana y... Lo modificaré. Eso es. <coughs> y el mío no si... hace falta que lo modifique mucho. Y si Jesús Cerón <risa> hace trampas o intentos de trampas, le quitaré yo un puntico. No, ¿ves y no? como la constancia quedará escrita en minuto 0.es, no podrá reclamar. Pero, Trampa, cuando he hecho yo trabajo... Las tertulias vez? están al día, no? ¿no? Sí, sí, sí, vaya, por supuesto, vaya. muchas gracias. Ya sí, nada. ustedes pueden escuchar las tertulias atrasadas sí. en minuto 0.es. Y la luna. de hoy también la podrán escuchar el lunes. El lunes, el lunes. Si Dios quiere no pasa nada. Y Tony también. En, en <risa> Bien, bueno, pues eh. Oye, pues vamos eso. a dejar la historia de la conspiración. ¿eh? Pues eso, que gané eh, la porra esta semana. Eh, bueno, y... Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, me sabe muy mal lo que está pasando con el Torrevieja, pero, pero bueno. Mmm... Me alegré de ver que habían tomado la iniciativa, de, por lo menos, del calendario, y, y algo es algo, ¿no? No, lo del calendario estaba previsto antes. Sí, el calendario eh, ya... Sí, es, bueno, pero se, que va a ser algo para, para poder sacar algún tipo de beneficio para los yo, jugadores. Yo eché de menos, Antonio, que tú también aparecieses ahí desnudo. Claro, yo, yo he dicho muchas veces, cuando se habla de algo así, que la idea es vender calendarios. Claro. Pero, pero vamos, por ahí por supuesto, no se pueden hacer oye, rifas, por ejemplo... ¿Cómo? No, rifas se hacen, sí, claro. Un coche si, en verano. Un coche en verano. Y si la rifa interesa ahora. Bueno, rifa, vamos bueno, a ver, ahora, ahora, en entraremos, en el campo, ahora entraremos en materia... Mira, vamos con, a, con a, desde aquí a ver no, si no, no, no, vamos a generar... Mario nos, nos dona un no, coche no, no, para el Torre Vieja. Esto, esto es muy fácil. No, no, no. Pon en la página web, por favor. Necesitamos ideas creativas para que el Torrevieja genere dinero. Eh, Antonio, no te andes por las ramas, yo he dicho que te echaba de menos eh, en esas fotos desnudo con el resto no, de jugadores Ya da la respuesta de por qué no estoy, porque se trata de vender calendario, no de todo lo contrario <risa> no, Hombre, no o sea, Joder, y lo que pagaría la gente por ver a un tertuliano claro. que la cara no se sabe cuál es, bueno, el año pasado sí, pero este año no se acuerdan de cuál es tu cara y no. encima verte en paños menores no ha tanto O incluso menos Como más ha salido no, que es Para eso que, sal, que se pongan los que valen porque bueno, aparte de que ya la edad está un poco pasada, tampoco cuando la tenía servía mucho bueno, para de, estas de cosas. De todas formas, dijo Córcoles que no había habido Photoshop. Eh, siempre no, se puede utilizar que... contigo el Photoshop. Ya, pero, pero o, era, o sea, era pasada, se... era pasada, tampoco llegas a los 50, así que bueno, pero no, el fotosón no porque hay que ser honrado. <risa> no como el moderador que se trampa con la porra, sí. pues, A ver, Pedro, Pagan, buenas tardes. Buenas tardes. <risa> si dice que está un poco pasado de años Antonio Sala. Joder, pues ¿Cómo te sientes? Pues yo te estoy, estoy... <risa> <super> pasado <risa> Pedro se pega unas fiestas los fines de semana en el Maramar, que es impresionante. Bueno, fiesta fiestas, no. Ah, es pero, un vecino, hombre. Sí sí, que, sí que me, Eso ya lo sé sea, yo. Me, sí. doy sí, que, eh. <risa> me doy un festejo. Me doy un festejo Bueno. Bueno, pues nada, aquí estamos. Mala, aquí estamos. Mmm, mal tema, el del Torrevieja. Yo le quería preguntar a Antonio una una cosa, porque me imagino que sí que se sabrá. El presupuesto del Torrevieja, ¿cuál es? Pues 250 siempre, en fin, lo que pueda fluctuar entre 10 más, 10 menos. Plantilla, 200. ¿Y el, el resto va a gastos? El y, resto sin gastos. ¿Y la ayuda prometida del ayuntamiento cuál es? La ayuda prometida puede variar. Tampoco voy a dar aquí una cifra porque cada año, también dependiendo de otros factores municipales, varía. Pero la cuestión es que esa ayuda, y digo, lo sabemos perfectamente, esa ayuda llega siempre... Ya avanzado el, el siguiente año, o sea, pero, el año pero en 2010. Pero la cantidad más o menos, ¿cuál es? No, per per Permíteme que de la diga porque... Bueno, ¿cuánto fue la del año pasado? Ah, el año pasado fue 80, esa sí que fue pública, 80, una primera subvención y luego una segunda de 60. Eso sí, ya se dijo en su momento, porque hubo un remanente de la temporada antepasada, que es una duda que salió, que también hubo que que solventar. Bueno, pues con esa ayuda municipal prácticamente se cubre el presupuesto. Bueno, 200 sí no, plantillas, ¿eh? Bundle, sol, claro, claro plantilla, claro. claro, lo voy hay más. más Gasto de la federación, sí, viajes. La segunda ayuda fue para otra cosa. Y, mengamos, ¿y alguna, alguna si ponemos 100.000 si 100 de ayuda, sí, este por año quedan 150.000. Y si son 250.000, cada mes se necesitan 25.000. Sí, eso efectivamente. 25.000. Si el ayuntamiento da 100, tenemos para cuatro meses. Sí. Suponiendo que los den en febrero, podríamos llegar a febrero, marzo, abril y mayo. Sí, pero al final, pero la... los meses, los meses de se, noviembre, diciembre, diciembre enero. enero en o sea, eso son los meses que con los, que se cubrirían los... con eso. Luego, entonces, nos quedarían tres meses al final del año y estaríamos también con sí. un serio sí. problema. Pues sí, pero para eso ¿Y está... ingresos son Estamos hablando que los únicos ingresos bueno, único, son. Pues únicos, siempre algún ingreso más, quedan a hacer algunas ta... más taquillas, estamos todavía a principio de temporada. Claro, lógicamente esas taquillas pueden verse mermadas si el equipo, por las expectativas que le al principio, ya no se responde. Hay que comprender claro. la situación también, que se va a ir más de un jugador, ya se han ido dos, se están tratos con que se vaya alguno más. Pero claro, lo que siempre sí ocurre en estos casos, se va a rebajar el presupuesto mensual con la negociación que se haga con algún jugador de la plantilla. Habrá que traer a otros, por supuesto, con una nómina más, más rebajada y intentar nivelar ese presupuesto. El único ingreso que se espera, por supuesto, el más fuerte es el del ayuntamiento, la subvención faltaría más, pero también queda alguno que otro que en fin, que puede ayudar a pagar un mes más. Esos son, esos son los cálculos. Bueno, ahora entramos en detalles con todo este tema del fútbol Club Torrevieja porque vamos a seguir saludando a la gente. Eh, yo supongo que estará. Antonio Marí, buenas tardes. Buenas tardes. Ah. Ah, bueno, bueno. Perdóneme usted que hoy la haya dejado para el final hoy. Sí, eso quiere decir le, que lío no ha venido. Le perdono. Sí, Emilio no ha venido, así que podéis podéis hablar, decir Podé, todo lo que queráis. No, lo de Emilio se, se sabía que no estaba. <risa> los Últimos no hay, años está rompiendo barreras. Porque no ha intervenido sin claro. que lo presentara. Sí, sí, sí, sí. Podéis decir lo que queráis, de Emilio, ¿eh? que no ha venido. Pero no nos está oyendo. No lo vamos a decir. Eh, en, buena, en, buena, iba en el coche. Es buena, buena persona. Iban en el coche a Murcia. Son, sí. Iba en el coche y posiblemente nos esté escuchando. Lo que sí que tengo que Tengo que un vino preparado para la cena, Emilio. Eh, en fin, antes de antes de que sigas, Antonio, tengo que advertir que en el coche con Emilio va su señora, ¿eh? <risa> Cuidado con lo que digamos. Que sí. Si lo ponemos verde lo puede saber cuando escuche la tertulia en Emilio. Lo del vino era para hacer, buena persona. para hacer una degustación solamente. Buena ah, gente, Emilio. Eres buena gente, Emilio. ¿Qué? ¿Qué Emilio por las manos en el volante, hombre. Qué gran tío eres, Emilio. Qué pelotero sois, por sí. Dios? Sí, sí, es genial. No se puede estar sin él, por favor. <risa> fenómeno, Emilio, fenómeno. Emilio posible? vuelve. Pero es <risa> imposible Emilio buscando la emisora de onda acero que la ha perdido ¿Qué con las manos en el esto Sin ti no es lo mismo. Bueno, hay que ver cómo degeneran las costumbres qué en esta <risa> tertulia. <¿Qué> Campeón, quiere un campeón. Emilio, si supieras, si supieras Emilio, lo que me han dicho fuera de micrófono y ahora están diciéndote todo lo contrario, qué falsos. Bueno, a ver, ¿ese vino cuál es, Antonio? Sangre de toro. Es, es sorpresa, es sorpresa <risa> para Emilio. Ah, que se le han quitado las monjas. <risa> <risa> es sorpresa. Ya, ya. Pero, Pero yo, puede... yo creo que nos gustará, vamos. Sí, yo creo que sí. ¿Verdad que sí, Pedro? Sí. Pues, ¿Cuándo era la cena? Se, se puede ver, ¿eh? Cuando era sí, de ver, Entonces nos gusta seguro. ¿Pero qué seguro. cena? A ver, Alberto, la primera. ¿La primera qué primera? No tenemos una cena primero. No tenemos una comida de empresa el 2 de diciembre. No, la de la cena que había nuestra, la nuestra de, de la tertulia. Es que también la comida también es nuestra. Ah, que es comida también. Pedro pagan 2 de diciembre. 2 de diciembre, miércoles. Ande. En Molins. Hombre, eh, no, la pero la del, la, del, la del Maramar, ¿dónde Por cuándo era? Lo visto, era? la del Maramar es el día 11 viernes. El día 11 de diciembre también. ¿En Lachano? No, desde de febrero. Ah, esa, esa fecha me gusta más. Vale. Puedo decir que si es en Lachano... Vamos a comer bien. <risa> vamos a comer bien. Pues este... Se me No vamos a agua. comer... De pijaditas ni numeritos de esos. Pero te vas a comer un cocido con pelotas que no te las comió en tu vida. O no, sea, no, no. que te va a venir, ¿no? <risa> a la chano voy. <risa> y a mar. a mar también. A saludar a Antonio. Claro. Pero es fuera broma, ¿eh? Es decir, unas pelotas... De... Impresionante <risa> Ya lo veréis, ya lo veréis Bueno, bueno Antonio Marí eso Las pelotas han sonado así De aquella manera Buenas pelotas eh, alchano, Sí, sí, sí ¿no? <risa> <risa> Antonio Marí <risa> Y tiene es más que, de dos. Es que pelota hay de muchas clases <risa> y Oye, los... y, mira, y mira que abundan, ¿eh? Sí, sí. Antonio Marí eh, Jornada de descanso Este fin de semana, ¿no? Eh, no, bueno. jornada de descanso no, porque se ha jugado jugó el miércoles. Sí, sí, por eso digo, este fin de semana quiero decir sí, que Sí, sí, el, el partido que se debía el sábado se jugó el miércoles jugó el miércoles. Uh -huh. Pues nada, viene bien el descanso, ¿no? Eh, bueno, sí, sí viene bien porque hay dos o tres jugadores eh, tocaos y a ver si se recuperan, eh, que se uh -huh. confíe que se recuperen para el próximo partido Que eh, lo digo ya será viernes, el próximo viernes, lo volvemos a decir, a las ocho y media por las fiestas patronales. Uh -huh. ah. Hablamos, por supuesto, para aquellos que no lo sepan, de balonmano de, de Torrejón. Será de... además un partido interesante contra el el Reino de Navarra, el antiguo Portland. Portland. Antiguo. Sí, el antiguo Portland. Que no es lo que era. Eh, efectivamente, eh. es, es Portland, un buen equipo, pero yo ah. creo que se puede dar la sorpresa, porque claro, no, no es el Portland de los Jason Richardson, eh, de Ivano Bali. Eh, sigue siendo un buen equipo Pero yo, yo pienso que, que se le puede dar la sorpresa Por cierto, ¿el entrenador es el mismo? No ya No, no no. No, supo, que no, no acordaros que que supo eh, en, en la mejor época del Portland eh, Lo dejó, se quedó allí sí, sí, Se quedó no, en la no, casa no. Y fue cuando lo sustituyó Javier Cabana Que fue un desastre Sí, sí, sí sí uh -huh. ¿Eh? Que había estado en el, en el Altea Sí, muchos años en el Altea, haciéndolo muy bien eh Sí haciéndolo yo... muy bien y eso, lo que pasa es que eh, las cosas a veces no salen, allí no, al hombre no le salieron, no. yo lo siento pero donde esté Manolo Laguna se quiten todos los demás no no tengo ninguna duda uh -huh. y y no, y, yo no y, sé y si lo, sería igual lo, lo digo pero para el Torrevieja que no se vaya nunca pues la verdad que sí porque sí. ha demostrado no, no, no, que no, fuera de broma sí, no, no, lo, lo... hay entrenadores este hombre Tomás cuando vino aquí ya tenía su prestigio y no venía sí, sí. de, de sí, entrenar sí. Al, al Atlético Escalería Pero quiero decir <risa> que, que ha, caído, ha caído en Torrevieja y ha hecho un trabajo extraordinario. Y sí, que lo quisieron los los fichar los grandes, ¿no? Sí. Todos los años. Sí, y sí. desde luego el hombre es una cosa impresionante, vamos. Sí, el, el trabajo. Es un milagro tras otro. El trabajo, eh, no sé si visteis el partido en televisión, el, el de. No. Vamos, digo que no porque estábamos en los arcos que jugó el Pues el fue, el fue el, un partido muy luchado, muy trabajado. Pero hay que ver con el equipo que hay. Claro, lo que tiene que luchar ese equipo claro. para ganar ese partido y solamente, o sea, con la mentalidad de estos jugadores, con la, sus limitaciones y, y la mentalidad que, que les insufla este hombre, eh, so, eh, se puede ganar, se pueden ganar partidos. Sí, si, no, no si no sería imposible. Además, además de una plantilla que, claro, por lo que decíamos antes de, del presupuesto, claro, tú vas recortando y recortando, claro, y al final es que tengo que saber jugar yo. No. Claro bueno, es que Además, observar que el equipo En los segundos tiempos baja Sí, no, claro. Sí, que. Pero te baja te porque iba a decir, ¿eh? no hay más. Y fallos en ataques Claro, que, que... pero porque, porque no, haya, porque claro, no claro, porque claro. hay ya... Porque hay lo, Antonio, y lo que... que hay. Cuando sí. llevan 40 minutos sin descansar, pues claro, el tiro ya no es el mismo. Si los partidos duraran un tiempo solo, el Torrevieja yo creo que estaría... En no, los cuatro vienen eh, eh, puestos de la cabeza. Eh, observar lo que está pasando. Sí. Decías tú que te tocaría jugar a ti. En sus buenos tiempos también jugarías bien. Pues sí, bien no sé, jugar jugaba. <risa> Seguro que pero sí. En buenos ya. tiempos ya está de más viejo. Hombre, bueno, bueno, viejo, no, no, pues Los, no viejo. los que años que pasan, oye, pero que pasen muchos más. Claro, yo no me considero viejo y sin embargo yo ya no tengo edad de deportista. Ya sería jubilado si fuera deportista. Cumplo 38 años el mes que viene, o sea que... Pío, ¡Qué mayor! no, no, soy joven, soy joven, pero para ser para deportista ya estaría jubilado. Para ajedrecista ¿Sí, sí? todavía te quedaría mucho. Bueno, para eso sí, y, y, y para golf, digo, para y golfista un... también. Sí. Eso sí eso y es. para la pesca también. También, también. también, también. ¿Eh? Bueno, pues truja. ¿Y, el... el... y para el teto no te, y para te para digo para la boca. Y para la petanca. Para el teto, para no, para te hay para el teto Migo, no llega. Eso no ayuda. Aunque hay bisagras que... se te ponen en el otro lado. <risa> sí, sí, sí. Bueno, pues eh, vamos a empezar enseguida la tertulia, aunque ya prácticamente la hemos empezado, porque Tony seguramente tendrá algo de que ponernos por ahí de bisagras y de fas y esas cosas. Onda Cero, Vega Baja. Este domingo, 22 de noviembre, a las 12 del mediodía, en la Glorieta Gabriel Miro acto de concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad al Cuerpo de la Guardia Civil de Orihuela. Recuerde, domingo 22, a las 12 del mediodía, en la Glorieta Gabriel Miro acto de concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad al Cuerpo de la Guardia Civil de Orihuela, Ayuntamiento de Orihuela, Concejalía de Seguridad Ciudadana. El mayor centro deportivo de la comarca ya se ha puesto en marcha. Innova Sport Nature te ofrece un nuevo concepto de ocio y para profesionales con pistas de tenis en tierra batida y pista rápida. Pistas de pádel, multideporte, piscina, cafetería. Sin cuotas, sin ataduras, cuando tú quieras. Llama ya al 656 60 60 69. Escuelas deportivas para que aprendas con los auténticos profesionales del deporte. Tanto si quieres hacer un poco de deporte como si aspiras a la máxima competición. Innova Sport Nature 656 60 60 69 Si lo tuyo es el deporte a cualquier nivel Ven a conocer nuestras instalaciones Innova Sport Nature En carretera Benejuzar-Jacarilla Llámanos al 656 60, 60 69, O entra en www.isnesport.es La belleza. Salud y farmaestética te cuida. Farmaestética pone a tu alcance todos los cuidados para belleza de una forma saludable. Farmaestética innova con lo último en tratamientos de botox, rellenos, ácido hialurónico, vitaminas, todo aplicado por cirujano plástico. Farmaestética te cuida. Número de registro sanitario, 8952. Primera consulta gratuita y financiación gratuita a 12 meses. Farmaestética está en Torrevieja, en Calle Antonio Machado 150. Primero A. Frente Mercadona Centro. Teléfono 96 571-6269. Farmaestética te cuida.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 Honda Cero Radio en La Vega Baja, 93.6 FM. Llegamos al momento de la porra y yo al principio cuando hablaba de la porra he recordado que el torre de japuzol 1.0 lo, acer lo acerté yo, pero me he dejado el trueno gordo para el final. <risa> sí, a, ver, sí, a, ver, sí. a ver si es un tronazo en vez de un trueno. Pues más o menos. Bueno, vamos a ver cómo me explico Al Moradí-Puerto de Sagunto De balonmano más tres Lo acertó Emilio Ortuño Pero como no está, se le quita el punto Porraso eh. al canto Uy, Por eso uh -huh. tanto elogio al principio sí, sí. Estabais, estabais preparándolo Ya me extrañaba Se anula sí, sí, <risa> sí, pero No quiere decir que me parezca mal ¿eh? Sí, pero es que además además No he terminado ¿eh? Torrevieja antecrea 2010 ¿Cómo quedó ese partido, don Antonio Marí? Pues estuve a punto de acertarlo Por un gol fallé ajá falle con fa con fa con fa ¿y quién dijo más dos y acertó? <risa> me temo que usted pues sí porque con, con el gozo que, que se le ve <risa> qué vergüenza se le escucha <risa> vamos sí, sí, sí, sí. así es que ahora lo pensé en el partido digo mira que me van a joder por <risa> <el segundo. risa> pero es que además acerté esos dos resultados y el Orihuela con el teniente puse empate a cero y fue empate a uno que casi casi también lo hacía pues entonces esta semana usted se sale sí, esta semana me salgo esta bueno, semana se sale algo ¿no? con consa con, sa. con sa. Sí, sí, menos no, mal. Sí, sí, sí. Cuando aciertes un más 8, habla. A eso, Oye, eso. Si, si acierto yo un más 8, Me daría 8 puntos de golpe A ¿eh? mí me tendréis que haber dado 8. 8 carbotazos. Encima que no vengo y acierto un más Oye, no ocho. es por nada, pero tenemos a un tertuliano telefónico Sí, a... lo sé, lo sé vale. Y vamos a saludarlo ya Javier, buenas tardes Muy buenas tardes a todos Buenas tardes, Javier Buenas, buenas, tarde. Tarde. buenas tardes Maramá Este hombre que tiene que estar cansado de escucharnos ya Ya te digo Por cierto, recuerdo que, que Que tenemos pre, eh, premios de invierno también, donado Ay. por Escribano que es un lote de colonia y, y bueno, lo que nos quiera dar Dialse que dijo, que, Ay, dijo que, que habría también pues no sé si salchichón, si lomo o, o, o chorizo o agua, pero, agua, pero Dialse se nos daba un premio de invierno aparte del jamón y, y Escribano nos daba otro premio de invierno que era un lote de colonias Oye, yo quiero y, ya empolga, usted, eh A ver si te va a dar un, un paquete de pañales que yo creo que te vendría bien. Pues también, también, oye, mira, Dodog del 5. Bueno, en cualquier caso, bueno, vamos a... eh, eso es, la, la porra de esta semana está claro que ha sido para mí, que voy en cabeza además con diferencia es muy pesado, muy repetitivo y muy angustioso Ay, que, es que me, <risa> me... Quiero los resultados oh. por escrito para sacarlos el domingo en Por supuesto, pero es que me, que me tenéis que dejar que yo uh, me recree con estas sí, cosas Me porque, desempane Claro, porque hombre, esto no se consigue todos los días Ha hecho un doblete <risa> Bueno, vamos pensé? a lo que vamos, porque... fijaremos la hoja <risa> y que se la lleve. Bueno, yo no sé cómo Javier nos soporta, la verdad. Os soporta a vosotros, porque yo no... <risa> Oye, Javier, eh, una pregunta. Fácil. Sí. Eh, veo, sí eh, bueno, eh, ¿a ti cuánto te pagan? <risa> Hombre, a mí de momento... ¿Cómo? De momento está la cosa en el aire. Anda, o okay. sea, que, que eres un becario. Ay, ay, ay, ay, ay, de momento estoy de becario. No, yo es que pensaba, digo, a ver si le van a pagar más que a nosotros y voy a protestar. <risa> ay, ay, ay, no, de momento estoy de becario. Ah, bueno. <risa> a prueba, a prueba. Me está bien. bien. Todos andarán. Aquí estáis Bueno, ¿qué? ¿Vamos o no? Aquí andáis todos más o sí, menos por el vea, mismo... que Pedro tiene pizza Que tiene la almorrana jodida <risa> ¿Cómo, ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo, ¿Cómo lo sabes? ¿Me, me has visto de pie? ¿Me has visto de pie? Venga, vamos o sea, La, leche. la <risa> próxima tertulia la grabo en vídeo Y la cuelgo en, acuerdo, en, lo en, en la página, que, eh. lo que has dicho Es que es no, verdad. no puedo jugar al teto no, Porque, macho, como te toca agacharte hecho, bueno, yo te, lo te rompe digo. el champiñón, obvio porque... no, que se agache Tony y tú te das de pie oye estas son palabras mayores <risa> venga bueno venga, vamos allá que va morrana duele Jey Dauriguela Pedro por, por lo de la morrana 0-2 <risa> Jey Dauriguela va a ser empate a 1 empate, empate a 1 un, un partido técnico muy bueno pues empate a 1 ya no vale marcha atrás Javier 1-2 uno, 1-2 uno, qué, qué bonito Menos mal que Javier tampoco acierta, ya somos dos. <risa> Los becarios no tienen derecho a acertar, ¿no? Y además te voy a decir una cosa, Javier. El día Oye. que aciertes no te llamamos y como no te viene, no te la apuntas. Eso. Lo digo para que lo tengas claro. qué que acertó ya una vez, ¿eh? Pues se ve que ¿Para? alguien se equivocó Serán se la No, te llamó Tony porque si llegas en Jesús no te llama hoy, no, no, no, no, te <risa> Javier, que si Dial se nos da otro salchichón extra Tendrás tu parte ay, ay, ay, ay, <risa> Pero qué malos son, eh, decir que no te llamamos Si aciertas, qué sí, mal pensados sí, sí, sí. con, con lo justo que somos Yo no tengo culpa de que Emilio no venga y su punto no valga Pero eso habría que modificarlo Porque yo claro. falto una semana sí una no. ¿Ah? Pues una semana si una no, ¿qué puedes hacer, Daria? Claro, claro nunca. Claro, no nos claro. para pensarlo. Antonio, explícaselo tú. Sí, claro, la, la semana que sí participas, pero claro. como la semana que no no estás, aunque así estés, claro, nunca ha Nunca ha puntuado. Con lo cual eres un competidor muy pues nada, interesante. Claro, <risa> sí, sí, sí, sí, sí, pues oye, me voy a buscar los patrocinadores para mi página en vez de para la tertulia. Bueno, ya veremos, ya veremos. Eh, ¿cuánto me pagas? ¿Cu Bueno, Jada Orihuela, Alberto 0-1 Tony, 2-0 Antonio Sala, 0-2 Antonio Marí. 1-1. ¿Otra vez? ¿Le, ¿Le, Le ha dicho Pedro. ¿Qué me estabas probando? ¿Le, en... Le ha dicho el almorrano de Pedro. Que Menos mal distraído. que están. Oh, do... do... do... <risa> do... sí, sí, hay que ver cómo soy, ¿eh? Menos mal que están por aquí los tacañones para que ya estaba dicho Te había repetido. Tony, por si acaso yo también lo apunto todos los días que vengo, ¿eh? Ah, no, me creía que ibas a decir que por si acaso apuntas las morras No, apunto <risa> la, la porra porque no nos fiamos de él Pero si a mí me da igual Vale <risa> A mí me da igual pero sí, no hombre, te fías Sí, hombre, te da igual Le dices Desafortunado el juego ya se sabe Bueno, me toca a mí Así es que voy a decir uno o dos que nadie lo ha dicho Barrio Cristo Torre Vieja uh -huh. 1 dos. ¿Has dicho uno 2 dos? 1-2. Uno, dos. Lo ha ah, dicho Javier. está dicho ya bien. Menos sí es mal que hay otro tacañón aquí. Javier, te, te salvado la vida. Sí, sí, sí. Bueno, pues voy a decir empate a cero. Muy a mi pesar. Barrio de Cristo, Torrevieja. Eh, Antonio Sala, tu minuto de gloria. Qué pena. Bueno, pues el Barrio del Cristo, uno ah. de los más destacados competidores, hablando de competidores de este principio de temporada, Según cuentan, ha hecho un equipo bastante bueno con jugadores de la órbita del Valencia. Está en estos cuarto. tiempos malos, lo que hablábamos, tiempos malos, pues los jugadores tienen que quedarse cerca de su domicilio y han regalado en el en el barrio del Cristo. La verdad es que es un equipo que ha encajado poquísimos goles, que cuesta mucho ganarle un partido. Solo ha encajado cuatro goles en 12 partidos. Pues ahí está la muestra, un, un gol cada 3 partidos. Bueno, y ahí es que vamos nosotros, a hacer lo que podamos. Tal y como está la cosa, un empate ya sería un resultado pues, para darnos por <risa> <risa> lo que sea, empate lo que sea. Pero yo soy ambiciosa, pues, Si han encajado cuatro goles, van a encajar la mitad en este partido, uno o dos. Vamos a ver, ellos encajan un gol cada tres partidos. Sí. ¿Cuántos llevan sin encajar? ¿Cuánto lleva sin encajar? ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos partidos seguidos llevan sin encajar? Ah, eso no lo, no lo he mirado, pero vamos, últimamente sí. Los partidos seguidos fue al principio de temporada. No si estuvo siete, seis o siete partidos sin encajar ningún gol. O sea, el casillero a cero. Lo digo porque si es un gol cada tres eh, jornadas en lo que lleva sin encajar, si lleva dos, a la tercera le toca. No, eso era el por medio, como decía aquel. <risa> ya, ya. Bueno, es una broma. ¿Algo más que añadir? Pues nada, suerte para el Toro Vieja y una vez más, lo diremos de aquí hasta que... que acabe la temporada, esperemos llegar bien, gracias a los jugadores que se han quedado comprometidos con el equipo, a pesar de las situaciones que están viviendo. Pues la verdad es que sí, porque imagínense ustedes un trabajador en cualquier empresa que le diga el, el director, el presidente... Sí, vale, el mira Javier, que el pobre no cobra. Por ejemplo, los tertulianos de Onda Cero. <risa> y que yo... otros de años, claro, eh, eh, el de meses que yo os diga a vosotros ahora no vais a cobrar, tenéis que seguir comprometidos con la emisora y lo estáis haciendo la verdad es que es lo mismo ¿sí? Sí, pues vamos a tener que hacer un calendario también sí, sí. De, desnudos no lo que pasa es que algunos ganaríamos, otros perderíais, pero en fin <risa> ¿Verdad? Más vale que me calle Sí que es verdad Vamos a callarnos Porque el narciso este El espectáculo tiene que ser Impresionante Dante. El infierno de Dante, de Dante Bueno, sí, eso es el Gloria tiene que ser La bomba Bueno, Antonio Sala ¿Qué decimos? Marriol Cristo Uno, dos Uno, a pesar de cuatro Vamos a marcarle dos goles A la mitad de los que lleva En un mismo partido sí, señor. Antonio Marí Uno, tres Toma Oye. ¿Qué? Nada Ufa, Yo también yo quiero, que, yo también con, quiero. Con Una buena botella de vino Cualquier cosa ¿Eh? se consigue Yo también quiero <risa> Es que la has abierto ya, Antonio No, no, no, no. <risa> eh, Pedro, yo sé lo que vas a decir Empate a cero Uf, Sí Sí, es que lo sabía <risa> Aunque creo que va a ser 1-0 Ah, bueno, pues di 1-0 si no, quieres 0-0 Vale, pues nada Javier 0-2 Alberto Pues 0-1 eh, 2-0 O sea, estoy dejando ventaja porque yo me he quedado Para el último 1-0 Por desgracia Pero es que no me habéis dejado otro Bien, eh, como... Dice por desgracia, cuando acierte, bien que no lo restregará que <risa> Bueno, hay que ver Lo que tiene uno que aguantar sí, como... Son las 3 y cuarto <risa> Como no hay balón mano Como no hay balón mano del Torrevieja este fin de semana Sí que hay del Almoradí Adelma Santander 2016, Almoradí en división de Norbé Vamos a ver qué va a ocurrir en ese partido. Antonio María. Pues... Almoradí eh... cuando sale fuera les pegan unos palizas que se... Sí, que sí. La <risa> Eso me da cuenta. <risa> Parece que salen relajados. Los... Van de turismo. No, no, relajados. No, lo que yo creo no. que llegan es reventados. Ah, llegan ahí, ahí, ahí ya... Ahí vamos día. mejor. No creo que a Santander se vaya el mismo día del partido. Sí, sí lo hacen, sí lo hacen. Pero si van a Santander, sí. mañana por la mañana temprano... Es que, Pedro, lo ahí, que estamos diciendo antes, cuando las cosas le, las va recortando tanto... Hombre, no me joda. Es que llega un momento que no se puede, sí, ¿eh? Claro, no, no me digas. Es que llega un momento que dice, no, no, si pues es que así no se puede estar aquí. Por ejemplo Santander, que jugarán, igual juegan mañana, porque esta, esta categoría suele jugar los sábados. Sí, eh, sí. Pues a lo, eh, a lo para mejor para estos salir, chicos no lo, lo sé, pero, pero pues salen esta madrugada. madrugada. Eso vamos, eso no hay. Es ¿Qué? Ya tengo eso. el resultado? <risa> bueno, <risa> eh, <Yo> también menos tres. Menos, menos tres. tres. Jesús, perdona. Sí. Tengo que comunicarte que tenemos un oyente que quiere participar un momento. Bueno, pues dejamos sí. la borra de momento. Hombre Emilio, seguro. Y vamos a ver quién es el oyente. A ver, buenas tardes señor oyente. Buenas tardes. Espera, espera. ¿Ah? ¿Hola? Hola, buenas tardes. Se me ha cortado. Bueno, bueno, A ver si puedo volver a llamar otra vez, por favor. No, no, estoy aquí, estoy aquí. Ah, vale, no, va, bien, va, bien. Va, va. Bueno, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Hola, buenas tardes. Pues mira, soy Juan Francisco Guillén, soy aquí oyente asiduo de Onda Cero, uh -huh. y venía en el coche, lo que pasa es que no me da tiempo, he subido todo lo rápido que he podido para... ¿Para la porra? Para, para entrar. No, para la porra no, porque <risa> a veces <risa> una conversación sobre la edad en el deporte... Ajá. Y a mí, eh, en particular eh, Sobre la, la, la edad, me viene muy bien Porque, uh -huh. hombre, depende a lo que juegues <risa> Claro, claro con, con 40 años no se puede jugar la sobal O con 40 años no se puede jugar eh, al fútbol eh, En primera división no, no referíamos claro. a, Nos referíamos a, a, a deporte, deporte profesional, profesional claro, sí. claro, claro pero hay muchos jugadores que sí que están jugando Los veteranos En otra clase de categorías sí, oye, Y están pasando bien claro que sí yo, por ejemplo, en mi caso mi caso Yo tengo ahora 46 uh -huh. Eh... No llegué en su momento a jugar ningún ningún eh, gran equipo o, o el Torrevieja era para mí mi mayor equipo Pero con 46 estoy jugando otra vez Y lo estoy pasando ahora mejor que cuando tenía 20 Pues por estoy, supuesto, estoy, por estoy eh. totalmente de, de acuerdo y seguro que es así Lo que pasa cuando hablamos de eso nos referíamos a deporte en activo de profesional Deporte profesional en délice claro. Y para claro. meternos un poco con Jesús <risa> Sí, porque <risa> me, tienen, me, me tienen manía y quieren meterse conmigo es pero que bueno. no nos paga el sueldo desde hace tiempo y ¿En qué equipo juega usted? Pues no, no me trates de usted, por favor. Eh, yo soy muy amigo de Antonio Marín. Eh, a mí me, todo el mundo aquí en Torreja me conoce ¿Eh? por final. Está hablando un portero histórico del Club de los Manotos <risa> <No, hombre>, fíjate. <risa> bueno, es que ese portero está quietecito. Es, es, vamos a ver, Pedro. Eh, está hablando un, trampa, un portero eh. que le paró un penalti a Calina. Ah, bueno, nada menos, ¿Cierto o no? Nada menos. Cierto. Nada y nada que jugó en el grupo de empresa. Sí, el grupo de empresa. Ahí en la Cuando cuando aún teníamos que ir a por los balones Cuando seguían al agua Pues la verdad es que es un verdadero placer tenerte No, te voy a tutear porque me lo has pedido Tenerte con nosotros en, en la tertulia Y por lo que has comentado Deduzco que estáis jugando en algún equipo de veteranos, ¿no? Pues no, de veteranos no Estamos jugando eh, una serie de amigos Que ya somos un poco ya... No tenemos 20 años uh -huh. Y estamos jugando en una liga en segunda autonómica En balonmano Ajá. Y de momento, como dice aquel, tampoco nos tan mal Eh, claro nosotros podemos aportar veteranía eh, juventud no podemos aportar pero claro eh, en un partido hay muchas situaciones donde la veteranía es mucho más más importante que la juventud sí, sí sí sí eso estoy de acuerdo eso estoy de acuerdo creo que se tienen que compaginar las dos cosas sí sí total total jornadas buenas buena noche, buenas noches ya bueno te das el, el ejemplo del portero ruso Lavrov claro que jugó varios Juegos Olímpicos, una edad no no mucho menor que la que tú tienes ahora. Claro, no, no habitual. A ver, estamos hablando de que es un portero. Si fuera un jugador, eh, sí, sería un poco cosa. distinto. Pero yo bajo mi punto de vista claro yo no he jugado en la sobal ni he llegado a ninguna categoría superior aunque le haya pelado un penalti a calina que ni me saludó con la mano pero bueno pero se lo paraste hombre con la mano izquierda a mucho pesar quedan tres minutos pues, bueno. pues nada más que era comentaros eso que depende de la categoría donde esté uno jugando eh, puede jugar bien claro. y, y pasárselo sí. bien que es lo mejor eso estamos de acuerdo nos referíamos a categoría profesional pero sí efectivamente tiene toda la toda la razón del mundo jonás y la verdad que agradecer Hacemos muchísimo tu llamada Y que no sea la última A ver si participas Y, y que tomen nota ocasiones. Los que quieren jubilar a Raúl Eso <risa> <risa> Raúl está jubilado hace tiempo <risa> Pues Jonás Muchísimas gracias De verdad que ha sido un placer Muchas gracias Hasta luego Hasta luego, Hasta luego. El problema de Raúl No es de año O sea, no, no, el problema eh, de un no de no ponerlo porque cada vez que mete digo no. que sale mete. No entremos en eso porque bueno. si entramos en meter hay que hablar de tema. Bueno, pero otra prueba que es, eh. en la selección sin él campeones. No digo sí. que estando él no lo hubiéramos sido, pero es un es un dato. Eh, está, eh, Ma Mateo Garralda sigue jugando, ¿eh? Bueno, nos no, queda ¿y poco el tiempo. hay portero? No, sí, no sí, recuerda sí. el nombre de este... es que no me acuerdo, coño. Sí, el Pat el, el irlandés del casi norte Casi 40 años sí, Vamos sí, a, bien, a ver Que el señor de las Morranas Tiene pisa so, no Maldini El defensa central del, del Milan Se retiró con 40 años sí, Jesús creo. Terminamos sí. la porra Vamos no a vamos... terminar la porra Porque tenemos poco tiempo Adelma, sin, eh, Adelma Santander 2016 Al Moradí Hemos dicho eh, Menos 3 Ha dicho Antonio Marí Seguimos Antonio Sala. Más 4 Tony Menos 4 Alberto Menos 13 Aunque me, aunque me duela, pero él, no pero a yo quiero llevarme el jamón. No te lo vas a creer, pero, pero, pero Alberto si la semana que viene no viene. Iba a decir menos trece. Que, que Antonio Senente salva. No no. no eh, que afinas eh, tanto eh, si la semana que viene no vas a estar aquí. Bueno, pero es a ser, igual Antonio. Pero, yo me, soy me, el, el que hace me, la porra a ver la que de, Javier. El, de, de, Javier, Javier sí, no, no que vas por el Javier. año? Más dos más dos Pedro. Había pensado yo La almorrana menos diez. Bueno, pues pero yo voy que No decir... estamos jugando al chinchón. No, no, pero sí que <risa> es que lo repito. Es que lo repito. Cierro con dos. Menos cinco. Menos cinco digo yo porque no me gusta yo eso. No eso pero... Ni mucho menos he pretendido sí, con ya, ya. esto y que. La prueba ofendera, tenemos la tenemos al moradí, lo, que los viajes lo que les afecta. Claro, es que eso casa. Está ganando partidos Sí, sí, sí Y sí, con sí. equipos buenos pues, eh, Además siento, es eh? que yo creo que ellos ya bajan los brazos Y dicen que, ¿Que para, ¿para qué? Bajan los brazos no Que te <risa> no, hay un que... viaje de, de 900 pero no Pero aparte, y, y me jugar... refiero Ya han perdido el partido Lo mismo a perder por 20 que, que, que por 5 O sea que así Bueno, tenemos que ir despidiéndonos La porra ha llegado hasta aquí Hasta luego, Jesús <risa> Corre que se te va. Pues Recuerdo que la voy a meter la porra en, en minuto 0.es, en el apartado de entrevistas ya y luego Javier. Pedro, que como, Venga, te vayas, como te vayas antes de tiempo no cobras, ¿eh? Bueno, Javier, muchas gracias, como siempre, Venga. por estar con Hasta nosotros. Luego. Hasta, Hasta luego. luego. Y gracias a vosotros también, a Pedro, a Alberto aquí en Orihuela, en Torrevieja, Antonio Sala y Antonio Marí. Hasta la próxima os espero de verdad. También espero a Emilio Vamos. que vuelva y a ti Tony pues como siempre, desearte lo mejor. Adiós. Igualmente, cuídate.